Hola amigos y amigas de Farco, en Río Negro, el tema de la educación sigue dando que hablar. La semana pasada, luego de la manifestación reprimida por parte del gobierno provincial donde se trató una legislatura, la esencialidad de la educación, ahora tiene un nuevo capítulo porque se cortaron todas las licencias que había de manera gremial y que permitían funcionamiento del sindicato a nivel provincial. Hoy hay paro zonal en la provincia, en la zona cordillerana de Bariloche del Bolsón, hay media de fuerza y las medidas continuarán la próxima semana. Ayer, en conferencia de prensa, el gremio denunció la persecución y anticipó que la lucha va a seguir. Además de estar denunciando hoy esto y dándolo a conocer, también queremos denunciar, Otras licencias gremiales que se han dado de baja y que tienen que ver con los compañeros y compañeras de la escuela Rodolfo Walsh, una escuela de formación política, pedagógica y sindical. Esa escuela ha sido desbaratada por parte del gobierno, eh, quitándonos esas licencias gremiales de quienes se hacían cargo de las únicas capacitaciones presenciales y de calidad que tenemos los docentes y las docentes en la provincia de Río Negro. Otras licencias que también fueron quitadas son las de los compañeros y compañeras de la Comisión de Vivienda para asegurar un, un derecho fundamental como es el acceso a la vivienda en el cual el Estado tampoco está presente y la UNTER sí estuvo presente hasta ahora, que no vamos a tener esos compañeros y compañeras para trabajar. Eh, esto lo queremos aclarar porque se instala demagógicamente el discurso de que nos van a quitar licencias gremiales como si nuestras licencias gremiales fueran para compañeros y compañeras que se ven beneficiados y se quedan en la casa sin hacer nada, todo lo contrario, son compañeros y compañeras con un fuerte sentido de pertenencia y un fuerte compromiso con la escuela pública y con toda la tarea que llevamos adelante desde la UNTERC. Así que estamos viviendo un momento muy triste, de mucha angustia, de mucha bronca también porque un gobierno que intenta eh, quitarnos todo lo que tenemos en el sindicato que es nada más y nada menos que trabajo y compromiso con los compañeros y compañeras que confían y que apuestan a la UNTER todos los días es una arremetida más de este gobierno, que por supuesto vamos a resistir y vamos a seguir resistiendo porque no estamos dispuestas ni dispuestos a arrodillarnos, sino todo lo contrario, vamos a seguir en esta lucha hasta que el gobierno provincial entienda que las trabajadoras y trabajadores de la educación tenemos derechos, los defendemos porque sobre todo tenemos dignidad. Desde Viedma Río Negro, informó Radio Encuentro.